¿Qué tal? ¡Buen día y también ¡Bona Vesprada! Bienvenidos de nuevo a un otro programa de la ciencia de cada día, el espacio de Camilo Radio en el que hablamos de aspectos científicos del nuestro día a día. Bien, del nuestro día a día o no, porque los últimos programas han sido un poco diferentes a los que hicimos. Este de hoy, por ejemplo, también será. En el anterior sí que hablamos de un tema más cotidiano, más del día a día, como hicimos, era... hablamos de la nutrición y la alimentación, esta vegada no será así, y... pero bueno, el cas és que tornem després de mig any que hagi Programa. I també el que presento avui és una feina que vaig fer fa temps i són concretament dues entrevistes. Doncs pues podeu preguntar per què tarda tant? Doncs pues jo diria que han sigut per estar ocupat en un altre programa de Ciència. És un altre que faig junt a un company en la Ràdio de l'Escola Politécnica de la Universitat d'Alacant i que es diu Ciències Paranormales un programa de ciencia para personas normales con con vosotros es el que dien cuando presenté el programa, ¿no? Eh, os recomiendo que las colteo, creo que está molt divertido, Es un poco más de estrellatat que este, la verdad, pero ves bueno, entretingut, variat y también es así muy riguroso en, en la ciencia que explican. Y el caso es que no no no me es el recomane yo que las colteo, ¿no? Eh, aquel amix de un programa catalá que es día paciencia la nostra que ya van recomanar este programa de la ciencia de cada día eh, pues también van a hablar de de, aquel, de este altre de ciencias paranormales pues pas un poco el que van vandir pero vellevo que encara se recordarven de esta nuestra radio local de este capítulo radio qué es eso ¿Qué es lo que estamos cután quiso aquest... es para ellos. ciencia paranormales Oh. Normales com tu o com jo. Tu vols ciència per a Doncs, aquí estem nosaltres i pots, eh, escoltar aquest programa que el perpetren, sí, Quil Pere Garcia i Juan Carlos Garcia, que no sé si recordes a Pere Garcia no llarg que ja vem recomanar un programa que feia sí. a la Bonica Vila de Sella, Alacant, sí El Caviló Ràdio. M'en recordo, el Caviló Ràdio, sí Doncs Ara Ha Has començat una nova aventura, una nova aventura un nou sí, En què fa un podcast sobre ciència Com diu ell per persones normals I hem sentit a l'humor I també fa un rebàs de l'actualitat Fem alguna entrevista a la ràdio politècnica d'Alacant. l'Alecant Doncs moltes, o sigui felicitats que... perquè... moltes felicitats I us animem a que aguanteu un total de 293 programes que... que no és fàcil, eh? No, Són no, molts els que comencen no. Però això és com una Iron Man Que començar molt... Ja, ya ja veu el que digo, en cas si recordaveis de Cávilo Radio. En fins, si voleu escoltar el este, altre programa que faig, el podeu trobar en epsalicante.es, epsalicante.ibox y voox.com eh i allí apareixeran tots els programes de la Radio Politécnica i podeu trobar eh, Ciències Paranormales i allí punxeu i poreu tots els programes que tenim, que ja aportem 15 programes. I bé, ja fora d'intros, passem a presentar el programa de WI que com he dit, està format per dos entrevistes, que vaig fer allà pel mes, pel mes de març. La primera entrevista vam parlar amb Andrés Fullan, aquest professor titular en el Departament d'Enginyeria Química de la Universitat de Alacant, i porta una carrera d'investigació en dos camins. Per una banda eh, porta una investigació associada a projectes públics d'investigació i altra relacionada amb la empresa privada. De hecho, esta última es la que le ha llevado a crear una empresa de base tecnológicas, una EBT, cosa se llamen. De hecho, la creó hace cuatro, cuatro años, por lo menos. Y de estos dos aspectos de la investigación pública y privada, van parlar hablar en él. Primero, hablamos del proyecto público de investigación que porta que es sobre la incineración de residuos, ya lo veremos el que nos cuenta sobre la incineración, y después vamos a de la su investigación en empresa y sobre las características, más que nada, de estas empresas de base tecnológica, ¿no? Sobre la su importancia y qué significan, ¿no? En Fue fin, una conversa muy interesante, dispero que nos agrade. Me encanta de que hayas acreditado a, a participar en este en esta entrevista y primero parlém de la de la de Game Mes Mes pública, no, no en la empresa privada, en la investigación relacionada en, en un proyecto público de investigación. Sé que ahora mismo estás de profesor eh, o de, de, de director o clavores en un proyecto de investigación, en un Prometeo, ¿no?, de, de identificación de, de componentes tóxicos en, en residuos. ¿Es así ¿no? como Sí, sí. Bueno, nosotros estamos trabajando en, en un proyecto en el que identifiquemos contaminantes que se producen en, en, en, el tratamiento de residuos, que, que tant eh, tan, eh, li importa o, o, o, o té diu, efecte en la, en la població, que és el, uh -huh. les emissions de compostos tòxics degut a la incineració. Yeah. Fundamentalment, nosaltres treballem en, en aquesta línia d'investigació. Per incineració. Per incineració, sí, fonamentalment. També piròlegis, també es treballa en una línia de piròlegis. Bé, bueno, nosaltres, bueno, nosaltres com a, com a línies d'investigació de tipus científica intentem a, a, a entrar en tots els mecanismes, intentar entendre Como funciona la formación no simplemente el análisis uh -huh. la pirróisis es una forma de entender cómo es producen los contaminantes de la, la inciación que ya no va dir que en las tres líneas de investigación vamos a ayudar a produir a otros productos pero segundo intentante entender cómo funcionen los mecanismos de producción de contaminantes pero eh, este proyecto está ale eh, centrarate en buena esta producción de companies tóxics o también ya una idea de, de aprovechar la incineración o la pirólisis como fuente de energía. Sí, eh, yo estoy en, en un grupo que se eh, llama Residuos Pirólisis de Combustión que que se es, que dedica a, la, a, a, a a la al no, estudio de cómo tratar los residuos industriales mm -hmm. entre la pirólisis y la combustión. Sí. Por lo tanto, el tratamiento del residuo es la, la misión final. El que estudiemos contaminantes es porque es un de los problemas que nos pasa sí cuando intentes quemar te se forman contaminantes sí. entonces es la vi pero la nuestra misión final es conseguir que el residuo ese acabe en algo que es seguro y además y veces si pot depositar la energía con en el caso de la pirós también. también es una desde como científico pues no Simplement, avoltes el, el problema d'un costat, doncs els resultats d'un altre. Ja, clar. I els tipus de residus en els que treballeu? Bé, bueno, nosaltres hem, hem, hem treballat en tot tipus de residus, perquè en aquest últim projecte estem centrant fonamentalment en els residus d'electrànics. De ah què, què, què passa en els, els residus de els mòbils i els, ah els tablets quan es fan velles, estires sí. i acaben en l'abocador i si acaben en un sionador, què efecte tindran? Y ya mucha eh bueno en, en algún momento ha una reticencia en la, en la población a de la incineración. Eh, ¿qué opinas? ¿Es un, un problema la incineración? ¿Es un es, es un tratamiento mejor que que otros o o deberá la incineración va a a partir de que en algunos eh científicos han tocado unas como que de dioxinas que son que son muy i que això va generar una reticència a la incineració. La incineració s'havia gastat des de sempre en els hospitals o inclús en, en casa, en els agricultors de tota la vida han cremat la sí. basura, no? Mm -hmm. Però a partir d'una un, investigació en holandès, per a la de descobrir els dioxines, això va generar a la població una certa sensació de no ens podem fiar. Sí. No? Però en realitat, des de l'aparició de, de les dioxines, Pues, eh, la seguretat en l'incineració s'ha multiplicat per, per cent i el que sabem fins ara no? sí. eh, és segura. Què podries dir? No, pues no, com no ho sabem, perquè no, la típica contestació de pues, com no saps, sap potser pues, és millor no fer-ho, però claro, si no ho fas no significa que no, el altre també siga segur. El sí. altre té els mateixos problemes que tindrà l'incineració. Segurament que hi coses que coneixem i coses que no coneguem. Entonces, en el caso de la incineración, al haber aparecido este problema, pues ahora es más seguro que nunca. Claro, pero eso también ha sido gracias a estas investigaciones como las que portéis, que se han sido capaces de entender mejor cómo es la formación de estos Que el problema de la dioxina por cierto, es exactamente, ¿quién es la toxicitad o la perillositad? Bueno, los dióxines son una molécula muy curiosa. En realidad, los conocen porque los americanos se van a gastar como agente naranja. Uh -huh. És un subproducte dels pesticides. O sigui que en realitat un, es coneix que són cancerígens uh -huh. per culpa de la gent de naranja Vietnam. Però es van descobrir en incineració en concentració molt xicotetes. I possiblement no es conega ningú cas d'incineració relacionat amb càncer. sinó que es coneixes de pesticida, gent de naranja, Vietnam, càncer. Però com el compost és el mateix, doncs enseguida la comunitat científica, digo, eh, las mates hay que hacer algo. alto. a partir de ahí hacer tú una se hace un, una intent, una studies para que no apaguega. Ahora las mates se compost en el límite legal mes bas de emisión de cualquier cosa en el mon, que es un yeah. como una parte bio en el gas. De que se permite el que se permite medir y es complejo. Es complejo. O sea, que podríamos o sea, considerar que la insinación es una tecnología segura. Bueno, sí. Yo, bueno, yo creo. Sí. <laughs> Ahora, lo, lo más importante que hay que tener en cuenta sí. es que tenemos un problema que es el residuo. Ya. Yeah. ¿Vale? El concepto de seguro 100% pues es imposible afirmarlo. Un avión es seguro 100% yeah. no. Se cauen. ¿eh? Sí. Se, se, lo sí, sí, sí, sí. Es una cuestión de riesgo. Entonces, la incineración es una tecnología que a día de hoy es realista, funciona y tiene un risk aceptable. Y si comparamos con las otras tecnologías que hay en el caso, sí, me atrevería a decir que es mejor en esos tres conceptos. Pues muy bien, me ha gustado mucho esta parte final sobre todo por la incineración, porque no sé yo también creo que es una tecnología que podría ser interesante para el tratamiento de residuos. Y pasemos ahora de esta parte pública a una parte, digamos, más empresarial, no más privada, ¿no? Eh, Porque por la investigación sé que han surgido una alguna empresa, no? una EBT, una empresa de base tecnológica. Como por ejemplo, hay eh, Olax, es una empresa que eh, sí, es dedica a la recuperación de, de tintes de impresión. Uh -huh. Com bueno, va, com com va, com va, com va, com va, com va, Neisser, com va ser la, la... Bueno, doncs pues, l'empresa va sorgir a partir de, doncs, pues, com moltes coses que ens va posar en el laboratori, de tractament de residus, ens va posar un residu que, de fet, volien incinerar lo uh -huh. I volien que, que fer un estudi per si, si, si no se produïen compostos tòxics a l'incenerar-lo, no? Ja. Yeah. Però, en la, la pròpia investigació, doncs, pues, em vas donar, ens vam donar, ens vam que es podia reciclar. I llavors tu tens la cadena estratègica d'aprofitaments, el reciclat va davant de l'incineració. En l'incineració tu recuperes l'energia, però en el reciclatge tu recuperes el material. I el material sempre val més que l'energia, d'acord? Llavors ¿Vale? ens vam adonar que aquest producte podia reciclar-se. Pero si ve como es una carro nova que no existe reciclaje de este tipo de tinta sí. ni en realidad no existe reciclaje de ningún tipo de tinta pues no hi ha mercat y yeah. cuando no haya mercat la única o la forma que es de abordar el problema de explotar de, del de, de mercat es construir una EVT o sea que nosotros, como a universitaris estiguen damunt para convencer al, al, al món de fora sireempreses, sí que, la idea, que es... la idea funciona y es muy fácil más, más fácil de gestionar desde una empresa una entidad específica que se dedique a eso, que yo como profesor que tengo que dar una clase y hacer la investigación. O sea que el origen de una EBT de estas es, es la manera de, de, de transmitir esta tecnología este... o esta investigación o esta aplicación de una investigación a... Ah. Los EBT que se han tratado moda en España es un modelo americano Uh -huh. que posiblemente que haya, el, el MIT es el que es el número 1 NASA sí. que la base es si es inventos se impliquen en el proyecto la probabilidad de que vaya al mercado sigue más grande y eso al final es un beneficio social uh -huh. si sin inventos no se es más fácil que esperga en los papeles de la universidad porque esas empresas no están de la universidad diciendo porque hay que que funcione que tú lo que te el, la misión de MIT es que un producto que se ha creado en la universidad tenga visión externa para llegar a comercializarse. En el momento que ese producto de la es comercializa ya deja de ser una EBT, es convertirse en una empresa normal. Pero es el tránsito desde la universidad hasta que eso siga un producto del normal. O de sea que claro, una claro. EBT hay eh, algún momento, una vida, deja un momento de ser sí, EBT. EBT. Es eh, eh, que es cuando, cuando comienza digamos a una producción o un, un trabajo normal. Eh, exacto, como ese sería un poco lo que pasa que una cosa es la parte administrativa, legal, espanyola y otra el espíritu. El espíritu de la EBT es que a partir de que tenga una producción normal, como una empresa normal, ya no es una EBT, es una empresa. Sí. Y lo único que podemos decir es que esa empresa va a tener origen en la universidad. Eso Bien. sí podemos decir. Van a ser la universidad. Pero la EBT en sí, o Startup, que es conoce en inglés, sí. ¿Y es la transición. La diferencia entre Startup y Spin-off es simplemente si la, la universidad es accionaria. Ah. Entonces Spin-off sería equivalente a la EBT, ah. que en este caso la universidad es accionaria. Y, y la Startup habla de, de concepto en general de pasar de una idea de tipo universidad a una idea de tipo empresa. empresa de de o sea que pasa en medio pues que hay. Pues, ya pues no se sabe. Sí. Y a banda de esta empresa de, de recuperación de, de, de tintes, tintes, también esta es una otra que es, es Tech, sí que hay eh, la, la, la este... de investigación científica o, o, o, de, o de ingeniería que hacéis ahí, quina bueno, es? Pues en este caso yo ahí he un poquito en paralelo. Eh, eh, la BioFlightech es una empresa que se dedica a la criada masiva de mosques que han format es biólogos. Sí. Lo que pasa es que yo ahí en algunas, algunas algunas charlas que han estado, y bueno, te vas a conocer y vas a dar cuenta que, que tenía una necesidad ingeniería. que es una empresa que se dedica a produir proteína basada sí. a partir de insectes. Sí, sí. básicamente la, la, la proteína es el final, pero lo, lo que son expertos es en crear de forma masiva insectes. insectes. Uh -huh. ¿Vale? La su experiencia en ya, hay una necesidad de que pensen que això va portar al mercat o que estàvem parlant dins de l'EVT sí. i ells decideixen montar una EVT. Uh -huh. Però dins del muntatge, en una, una fase intermèdia, jo m'acoste a ells i em dona compte que es falta molta enginyeria per aconseguir el que ells volen. Sí. I entonces me presento com a possible solució a ells y entonces pues mateva tensociáis y básicamente especulen con claro. mones no podrada, eh. Por tanto la, la parte de ingeniería, sí. de investigación de aplicación o de eh, optimización, sí. diguen, del proceso además, de producción de la proteína. Además de desconeiximents ya, per haber fet els 22 antes, de de ya, antes, sí. de, de, de empresa, desde el punto de vista de la universidad. Que no és la misma cosa que una empresa fora, perquè al dia d'avui la EBT és una és una és una és una empreseta en essència. Yeah. O sea que no es ni la empresa gran ni la universidad de otros de mitad. Entonces ellos en ese caso pues, también aportaban experiencia porque aportaba dos años o tres años de ventaja. Uh -huh. ¿Y crees que, que esta, digamos, parte final de una investigación como la, la de montar un EBT es necesaria en una, en una, en una investigación? Sí. ¿Haurían de pasar todos, en cualquier proyecto de investigación, habría de arribar a una aplicación, una, la generación o creación de una empresa ya ya Que es, que los es, productos que nosotros es, que es, que hacemos en la universidad acaben, acaben en una EBT no tiene que ser una necesidad. O sea, la, el concepto de EBT está pensado para los productos que, por sí solos, no son capaces de apoyar a la, a la empresa pública. Y mm. la demostración es que funciona, que lo de hacer es funciona es que en Estados Unidos, que tienen esta filosofía, es patent, es se apoyan en el mercado, mucho más que en España. Eso es, una, es un hecho, yeah. ¿vale? Entonces, desde el punto de vista teórico es, si un producto ya te venta, o sea que si alguien ya le interesa tu invento, sí. no hace falta hacer O sea, te lo puedes saber te lo compra. Más nosotros trabajamos para el o sea que los dineros de lo que les venga de todo eso es para el estat. sí Si si el producto en sí nos puede vender, asignado de fácil, la millor forma de demostrar es hacer empresas implicantes a los investigadores. Yeah. Para que esos investigadores tengan la capacidad de volver a dónde colocar ese producto. Porque tú ahora pensas inicialmente que tu producto podría valer buena cosa, pero eso no es así. ¿no? Porque si no, ya hubiera venido el empresario a buscarte. Sí. En realidad, tú no lo usas muy bien, está muy indefinido. Es un, es un mundo de indeterminaciones. Sí. ¿no? Entonces, investigarte más en capacidad para poder mereixar-se en aquesta zona d'indeterminació. Per això que és bo que el propi investigador siga sí, l'empresa. A més que s'implica personalment, la majoria, molta gent de, que fa NBTS estàs deixant la vida ahir, o sigui, altres i altres Mentre que és una empresa normal, pues ja està estructurada i no té... També any. podria ser una eixida per, a, per als investigadors que al final no troben carrera dins de la universitat. Això s'ha venut com una possibilitat. Jo, verdaderament, eh, Sempre és dir, emprendedor hi ha un porcentatge de gent. La gent que és emprendedora, la gent que no és. Jo només diria que no li oferir la vida més difícil. O sigui, sea, que pense que, que en països... o almenys valorar-ho. Perquè tot almenys l'emprendedor al s'animarà animarà o pues, farà més. No pot ser tot el món d'emprendedor. O sea, no si cadascú no muntarà una empresa no t'ha de treure. Sí, sí. O sigui, hi ha d'haver un, un porcentatge de gent que és emprendedora i ja està. Simplement apoya-la y valorar que ha demostrado en países desde que demuestra que es una buena forma. De hecho, en España pasa ya emprendedurisme, sí, pero no hay emprendedurismo tecnológico. Mm -hmm. sí, sí. O sea, de hecho, los más emprendedores son seres que menos estudistan. Y debería ser al revés. En otros países de como Estados Unidos es más listos, tienen más ambición de ser emprendedores. Y eso es ahí sí que la política por algo. Uh -huh. O sea que, que el emprendedor sea una persona que, que tenga conocimientos, porque entonces las empresas serán tecnológicas y serán más competitivas. Molte, molte gracias Andrés y en qué de en esta reflexión final de que de que abriende es que meses estuviste en zonas que casi más, menos emprendedores y habría de haber una una un cambio de mentalidad, ¿no? De que fuera al revés, vez. porque igual la aplicación tecnológica de, de la ciencia, digan, sería mol más importante. En fin, molte gracias por por participar. entrevista ya dije que el programa son dos y pues os presente la segunda entrevista que en la que van a hablar con un altre profesor de la universidad de alacant concretamente a con santos rojo que es director del departamento de ciencias ambientales y recursos naturales de la universidad de atacant y por qué van a hablar en mail dos básicamente porque so fundador juntamente a andrés cuana de la segunda empresa que, que nomena eh, andrés que al final de la entrevista esta empresa que dio bio flighttech y que es dedica a la cría de insectos para la producción de proteínas para alimentación animal y nutrición humana. Sí, sí, un tema un tanto eh, extraño, yo no sé, no dudo que conegué esta tecnología a mí me sorprende muchísimo la verdad, eh, cuando vas a escuchar primera vuelta a hablar de la empresa y vas a ver en su entrevista, ¿no? de la cría de insectos para alimentación. Ya veré que el que se explica a Santos Rojo sobre esta tecnología ¿Por qué pot llevarr a ser tan necesaria para la alimentación global y otrass cuestiones como legislación legislación en alimentación animal o alimentación en general en fin moltes cosas que mai habríago arribado a pensar y cree que no vos dejarán indi De Deres pensé que os agradará y si no vos eh, descubrirá cosas que desconéiso o desea am santos rojo. Esta tecnología eh, es una tecnología innovadora, porque esto se usa, esto de criar insectos eh, no, no es muy común, ¿no? Es una tecnología innovadora. La cría de insectos como tal es, es una actividad que, como todo, pues todo tiene unas raíces históricas o clásicas. Evidentemente, la cría de gusano de seda es cría de, de ah, insectos. Claro. La domesticación de las abejas, pues realmente tanto las abejas como los gusanos de seda son animales domésticos en el sentido de que necesitan eh, de la intervención humana para su para su desarrollo si no manejáramos las colonias de, de abejas o mucho más la de la, los gusanos de seda estos animales desaparecerían o no serían como los conocemos ahora serían muchísimo más más raros lo que eran en su, en, en, sí. en, sus, en sus ancestros posteriormente la cría artificial de insectos eh, sufrió un desarrollo bastante significativo pues eh, sobre todo pues eh, a principios de, del siglo 20 y durante el, todo el siglo 20 con todo lo relacionado con la el control biológico el control biológico de plagas de manera moderna por decir porque también es muy antiguo evidentemente pero digamos que eh, pues para solventar el problema de las plagas que las plagas también son una derivación de, de, del propio crecimiento de la, de la sociedad pues si necesitamos grandes extensiones eh, de cultivos necesitamos domesticar las plantas para, para obtener productos de todo tipo pero con eso lo que hacemos es que ofertamos un nicho eh, trófico como decimos los, los biólogos sí. para animales que se, que se alimentan de esas particularidades, solo que las plantas no las dejamos que se defiendan. Nosotros lo que queremos es obtener el mayor número de granos de cereal por, sí. por metro cuadrado y en tiempo. Entonces, el control biológico, en el fondo, trata de imitar lo que pasa en la naturaleza. pues Las plagas, ¿cómo se acaba con las plagas? Una vez demostrado que solo con los insecticidas no podemos, y que de hecho esto tiene sus propias problemáticas, que, sí, sí, aparte, que el otro día hablamos sí, de esto, ¿también, eh, ¿también, el, sí? el tema del, del control biológico, dice, bueno, pues hay unos insectos que naturalmente atacan a estas plagas, vamos a criarlos artificialmente, ah, igual que criamos las lechugas, pues vamos a criar lo que se come a lo que ataca las lechugas y lo ponemos allí, hacemos un ecosistema reducido. Entonces, la... El control biológico, como digo, estaba está enfocado a la producción artificial de miles o millones de individuos. Sí. Pero esto que estamos hablando ahora es distinto. En realidad ahora la unidad de medida no es el individuo, estamos hablando de kilos, de toneladas de biomasa de insecto que se tendrían que producir por día o por hora. O sea, no sea, la escala, desde luego, es todo, pero también la, el objetivo es totalmente distinto, es un nuevo sector productivo totalmente claro entonces, y, a y, unos y esta cría es competitivo claro y este, entonces, esta cría cómo se hace o en qué consiste donde insectos en más jaulas o en un mm. como ¿cómo es pues esta cría realmente... Y, y después cómo se obtiene la proteína que es, al final el producto final claro. es el insecto en sí mm. es la proteína curiosamente la, la parte que es también lo que queríamos en estas jornadas era tratar de de, de enfocar el o de, bueno, el problema está enfocado de, de que llegue a la sociedad como como, como debe de enfocarse o cómo se está enfocando la resolución de este problema curiosamente lo que pueda parecer más complicado desde un punto de vista técnico pues cómo llega a tener un bote con proteínas de, de insecto que pueda sí. utilizar en algún sitio y tal. Esa parte, eh, bueno, también necesita un cierto desarrollo, pero digamos que no es un reto tecnológico. O sea, ahora mismo se obtienen proteínas y, y sustancias nutritivas y componentes nutricionales, tanto para la alimentación animal como la humana. Ahí no vamos a distinguir. De hecho, la alimentación animal es más complicada que la humana la animal entreo teniendo los animales en la producción industrial de, de animales sí. los humanos digamos que nos podemos comer tomos libres de comer lo que queramos y de hecho comemos cosas eh, que desde luego no están permitidas ni de lejos en cuanto a la legislación de lo que puede comer por ejemplo un cerdo en la o un pollo entonces eh, en este en este en este ámbito lo que es la, la obtención de la proteína no es un problema eh, tecnológico lo que es un problema es el, el sí. desarrollar tecnología capaz de producir exactamente, dios centenares de toneladas por día o por hora automatizar ese proceso y que eso sea además económicamente sostenible si sí. ese es el reto fundamental evidentemente esto es un nuevo tipo Como digo, es un nuevo sector productivo, pero realmente es un nuevo tipo de ganadería Eso es lo que se dedica BioFlighter ¿eh? BioFlighter ¿no? es una de las empresas, una de las empresas punteras, perdona que te... te no, no, de, no, no. De ganeto, no, no eh. Es una de las empresas que se dedica al desarrollo, de efectivamente, de la tecnología en colaboración con, eh, con distintos eh, profesionales de otros sectores, porque esto al final es una... No es tan simple, o sea, la idea es sencilla pero todas las ideas sencillas generalmente eh, para ser mm, finalmente funcionales eh, necesitan una complejidad extrema por debajo para que todo sí, parezca que funciona en sí. no sencillo. Sabe, sí. Entonces, en realidad eh, no es. es como digo un nuevo sector productivo. En inglés ya tiene nombre, de la reducción en castellano sería mini ganadería, en el sentido de que es un nuevo tipo realmente es un nuevo tipo de ganadería ahora mismo de los sectores productivos que hay pues a lo que más se parece es a una especie de ganadería pero claro es una ganadería muy peculiar para, para empezar es una ganadería que crece en no en superficie en metros cuadrados sino en volumen claro los las larvas por ejemplo entonces se, se crían en, en volumen se pueden criar en digestores de hecho eso es la idea eso es lo que estamos desarrollando en digestores automatizados pero no tan tan automatizados como les gustaría a los ingenieros industriales o los ingenieros químicos. Es decir, al final lo que hay dentro de los digestores son seres vivos y son son seres vivos mucho más complejos que bacterias o microorganismos con sí. los cuales se trabaja a diario en ingeniería con, con ellos. Sí. Digamos que cada árbitra es una especie de biofábrica que ella controla su, no solamente su propia la, la construcción de su propia biomasa sino que controla el, el exterior ...de lo que se alimenta... ...realmente las larvas de los insectos... ...de las moscas en concreto... ...no se alimentan como otros animales... ...no van pegando bocados ingiriendo cosas... ...sino que... Uh -huh. ...producen una serie de sustancias... En, con, ...algunas con actividad antibiótica... ...otras con actividad eh, citoquímica... ...bueno, muchas muchos tipos de actividades... ...de forma que... ...tienen una digestión realmente... ...extracorpórea... ...suena como a tercer milenio... ...pero es puramente <ríe> ciencia... ...digieren primero... ...y controlan todo lo que hay externamente... ...modifican el medio... ...y luego lo procesan, entonces todo eso hay que unirlo con una tecnología capaz de producir, como digo, toneladas diarias, teniendo en cuenta que en el campo, en un ecosistema, si las larvas por ejemplo de las moscas, pues hay millones en, en, en una materia en descomposición sí. o en una materia que se está alimentando, pero no hay toneladas, entonces sí. las interacciones de no sé, llenar esta habitación de, de larvas pues esto no está en la naturaleza, esto son sí. cosas nuevas que estamos allí descubriendo y todo hacerlo a un nivel competitivo, claro. competitivo eh, desde un punto de vista económico. Claro, porque al final el, el uso de la proteína, esta, después se extrae la proteína, o sea, se, no sé, ¿cómo es el proceso? De la? ¿Tienes el, la larva o el insecto y uh -huh. la proteína cómo se acaba extrayendo? ¿Cómo la, la... Claro, en realidad cuando hablamos de granjas de insectos, o pues, sí. se parece a una granja de insectos, sí Claro, hay que entender lo que es el ciclo biológico del, del insecto. O sea, uno, yo ahora estoy hablando todo el rato de moscas y sí. seguramente tú también. Bueno, tú como has estado sí, escuchando bueno, las, las jornadas, te hachabas sí. más información. Claro. Pero uno, pues yo te hablo de moscas y tú piensas en una mosca. Una sí. cosa ahí una cabeza, unos ojos, dos alas y seis patas. En realidad no trabajamos eh, prácticamente con las moscas adultas. Ajá. Con lo que se trabaja es con la fase larvaria, con lo que hay antes del desarrollo del adulto, que realmente es lo que crece, lo que tiene más cantidad de biomasa, etcétera. Entonces, en las biofábricas lo que se hace es que si hay una zona, digamos que de producción de huevos, donde están los adultos, etcétera, pero luego esos huevos eh, emergen las larvitas y ya se les lleva a los digestores, etcétera, y se para el ciclo, se matan, de hecho, cuando es la están en fase, bueno, dependiendo de la fase que se quiera, la fase de larva o de fase de pupa, y eso esa biomasa pues ahí pero ahí ya entra la ingeniería química eso, da, sí, ya. eso ya no es un misterio lo eso... que se aprovechas la, la la larva no es el insecto así que podemos tener la, la imagen no es el adulto no es aunque adulto. los adultos también se podrían utilizar pero digamos que pues en media y así de manera generalizada pues hay algunas larvas de de dípteros que tienen hasta un 60% 70% de proteína ah. Que esa proteína además, estamos hablando de ciclos que duran una semana, 10 días, 12 días y que además, por ahí esto es la magia de todo el, de todo el sistema, eh, ¿con qué las alimentas? Pues las alimentas con una amplísima gama de subproductos residuos se pueden utilizar, pero normalmente, por eso hay cierto trabajo sociológico, pues no nos gusta, es, es normal, estás hablando de residuos y de alimentación, para sí, que como que se llevan. Que lleva después mal. Se, que después algo se ha alimentado de residuos se usa para alimentar, ¿no? Pero en realidad, aunque ahora hablamos de esto, en realidad esto no es tan tan grave como puede aparecer a, a simple vista y de manera de manera común, pero vamos a hablar en primer lugar de productos, que directamente se podrían utilizar con algunas de estas especies de de dipteros y se transformarían en biomasa larvaria entonces qué es lo bueno de esto que realmente las propiedades de esa biomasa larvaria son no por arte de magia, sino por arte de la evolución de millones de años de, de estos pequeños organismos, las propiedades nutricionales y, y de otro tipo de, las, de la biomasa de las larvas son muy superiores a de lo que se han alimentado originalmente. En fondo esto nos puede parecer magia, pero lo que pasa con una vaca. una vaca sí. le das de comer hierba sí, sí, sí. y se transforma en un filete. Y sin embargo, tú aliméntate de la hierba que hay, pues esto es lo que hacen la, las larvas. Entonces tenemos, yo creo que por primera vez la sin suena muy rimbombante pero quizás por primera vez en, en el desarrollo social moderno una actividad que es sostenible en todos los sentidos de la palabra evidentemente es sostenible desde un punto de vista ambiental es sostenible desde un punto de vista económico en el en él en el mundo de la alimentación animal lo que conlleva es que si sí, se trata a los animales como fábricas de producir eh, carne, carne sí. de la forma más eficiente posible. Para eso se les hace unos piensos compuestos que les dan todo. Entonces para Hace falta una serie de componentes básicos, entre ellas las Los proteínas piensos. son muy muy importantes. Claro. Y en el ámbito de la agricultura ¿verdad? hay un componente que es harina de pescado. La harina de pescado se obtiene a partir de peces que se pescan para sí. obtener harina de pescado, para ponérselo en los piensos de los peces en la de agricultura, para nosotros luego, como aparte de que esto mmm, suena así un poco extraño, aunque no es extraño porque los peces se alimentan de peces, o sea que esto pero realmente sí, esto conlleva, es común, ¿no? esto conlleva que la insostenibilidad es evidente, el mar no es infinito, actualmente más del 40 o 50% de la pesca del mundo se utiliza para hacer pienso para la acuicultura con lo cual no, y además es imposible... Parece un ciclo que no se cierra eso. Parece exactamente la pescadilla que se muerde la cola en toda su dimensión. Es, es algo, ahora mismo, si pasara algo que Dios no lo quiera, si pasara algo como lo de Fukushima en alguna de las zonas donde fundamentalmente se pesca para obtener eh, harina de pescado, la acuicultura desaparecería, o sea, no se podría continuar y eso tendría unas repercusiones en el primer mundo, estoy hablando, sí. en cuanto a la seguridad alimentaria brutales, Además, sin contar que la harina de pescado también se utiliza en la ganadería terrestre. Sí. Entonces, la producción de harina de insecto sería independiente de esos factores. No depende claro. ni de utilización de, de, de, de, de espacio, ni de superficies, ni de lo que pase en el mar, ni nada. Entonces, los insectos, como digo, es el segundo punto. Son la producción de insectos para la alimentación animales económicamente sostenible. Y además son, desde un punto de vista de la eficiencia, lo que les sí. gusta a los ingenieros. Los insectos sí. crecen mucho, son infinitamente, bueno, no infinitamente, pero entre varios órdenes de magnitud más eficientes creciendo y utilizando los recursos que los animales o las plantas, etc. Quiero decir entonces que esta, esta, estos insectos, esta proteína de insectos, sería un sustituto de estas harinas de pescado. Por lo menos un complemento, eh, evidentemente, porque los comienzos son siempre duros, eh, el mercado, digamos, que solo se está Comenzando a mover, pero por eso El desarrollo de tecnología es tan importante Solo se está comenzando a mover Porque eh, Se Se mm, un Presiente Que puede llegar a ser competitivo Con la harina de pescar Pero se empieza a mover que, decir que ya se está aplicando Este tipo de, de harinas O de proteína de Ahí insectos Ahí hemos entrado ya con la iglesia hemos o sea, Estoy hablando hasta ahora desde un punto de vista eh, académico Bueno, yo soy científico también sí. Soy promotor de esta, de esta empresa Estoy también en el mundo empresarial Pero de información científica Digamos que desde un punto de vista científico No hay ahora mismo Eh... Eh, problemas razón, eh, razonables, o sea, de, que esto no se puede usar. Sí, pero Nutricional... ya, ya viene el mercado y la empresa. Ahora ¿no? viene el ámbito legislativo. Ah, claro. Porque, porque la empresa se mueve, claro, evidentemente que tiene que ser así, en el ámbito legislativo. Entonces digamos que nutricionalmente no hay problema. Eh, además resuelve problemas que existen en la producción animal todos los niveles incluso de pasada resuelve problemas de la gestión de sus productos y de eh, todo perfecto sí. e, y esto además es un nuevo sector productivo que implicará que de hecho pues habrá empresas y, y derivados y todo todo perfecto cuál es el, el bueno el problema parte de la, del tema tecnológico que se está desarrollando y se desarrollará está el tema legislativo digamos que la legislación Bueno, siempre la legislación, evidentemente, va por detrás de los avances tecnológicos, sí. porque es así. Sí, sí, sí. Uno, sin, no se puede imaginar lo que sí. puede pasar. Entonces, digamos que ahora mismo, la legislación, evidentemente, no está adaptada a este tipo de, de producto. Está adaptada, curiosamente, a tipos de productos que nos pondrían los pelos de punta para los mortales relacionados con la alimentación animal. porque Está adaptado, por ejemplo, ahora mismo se sabe y se utiliza la harina de sangre... De, que se obtiene de los, de los mataderos pues es un componente eh, nutricional que está perfectamente regulado cómo utilizarlo, etcétera la harina de pluma de ave eh, también que se obtiene a partir de la hidrólisis de la... todo esto se, se puede regular y está regulado sí, sí. y que hay que hacer esto de este... no nos debe de escandalizar porque esto o sea, es, el, es el día a día vale. esto eh, se estudia y se regula y dice, vale. tienes que procesar este así para poderlo utilizar y si no, no Pero los insectos no están simplemente regulados. Entonces, ahora están en una situación de alegalidad, que a veces en el ámbito de la alimentación en sí mismo es lo peor que puede pasar. Digamos, porque no están en la lista de cosas prohibidas, pero tampoco en la lista de cosas permitidas. Sí. Entonces, en alimentación, a veces, si no estás en la lista de cosas permitidas, es como si estás en la lista de cosas prohibidas. Sí. Aparte, hay una serie de, de problemas, que ciertamente son problemas que tenemos en los países desarrollados y en concreto, en, el, en los países desarrollados que somos expertos en ponernos más trabas a nosotros mismos, que es la Unión Europea, que estamos formados <risa> este, de una desde un punto de vista amplio, pues somos grandes, ¿no? pero en realidad estamos formados por, por muchos sí. eh, sectores, grupos, países y tal, que cada uno va a sus objetivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la Unión Europea? Pues que la legislación no está adaptada, como en el resto del mundo, pero es que es prohibitiva Porque hemos tenido ejemplos eh, complicados en nuestra en nuestra historia anterior. Por ejemplo... Es cauta. Es cauta. Se excesivamente cauta. Excesivamente cauta. Eh, y en cualquier caso, los nuevos productos siempre tienen que tener muchos más controles que los derivados de productos conocidos. Yeah. Es decir, introducir un nuevo tipo de fruta en la alimentación a escala global, pues se hace, no es tan sencillo como pueda parecer, uno cuando va a viajar por el trópico, por otras zonas del mundo ve en los mercados una cantidad ingente de, de cosas que no salen de allí, aquí nos llegan muy poquitas de esas cosas, porque tiene que cumplir evidentemente unos cánones bueno, legislativos y luego de distribución de producción, de muchas sí. cosas ¿no? en el caso de los insectos es que es un nuevo tipo de alimento Y como es un nuevo tipo de alimento Digamos que la legislación y todo está adaptado A los alimentos que son alimentos Si ahora queremos hacer que una cosa sea alimento O sea, si mañana la madera de pino Se demuestra que es comestible eh, No es tan fácil como empezar a, a comerla yeah. Sino que hay que hacer una serie de pruebas Que curiosamente no se hacen Que, bueno, que es un nuevo tipo de de, de cereal, eh esta si esto nunca lo hemos hecho con el trigo, ¿no? Es que con el trigo no hace falta, Ya nos lo llevamos comiendo desde hace miles de años. Claro. Entonces, con los insectos, problemas, te voy a poner unos ejemplos que son para que veas el del. Uno, no hay mataderos, no está especificado cómo deben ser los mataderos de insectos. Ya. Yeah. Claro, porque a nadie se le había ocurrido esto. La trazabilidad es muy importante. Tú cuando tienes un pollo o algo, sabes cómo se ha criado y de y, y, y, y, y, y eh. O sea, lo que se llama la trazabilidad en general para saber si ha habido algún problema, a ver, pero en etcétera, el caso de un insecto es mucho más complicado, ¿no? eh, Sí, pero no <risa> vamos, no es complicado es distinto de la trazabilidad de un pollo, es yeah. totalmente distinto tiene que, o sea, digamos que la, la legislación adaptada a la trazabilidad de la carne de vacuno no se puede aplicar evidentemente a la, a la carne de, claro. de, de, de insecto. Incluso, y esto también es, también, incluso a mí mismo me ha sorprendido, pero en estas jornadas ha salido precisamente este este tema. La Eh, el bienestar de las larvas. Yeah, vaya. Claro, habrá que tratar a las larvas de manera adecuada, esto pues uno no lo piensa cuando una mosca le pega un manotazo, pero claro, no es lo mismo, desde luego sí. no es lo mismo desde un punto de vista legislativo matar una mosca que matar dos millones de moscas. Sí. A la, a, la, a la vez. Entre los conceptos de ganadería, ¿no? Animal... Uh, a, a ganadería de insectos, claro. Claro, incluso, pues otras cosas... Eh, evidentemente, claro que hay cosas que hay que estudiar, y espero que se está estudiando en ellas, por ejemplo, la, la bioacumulación de, de metales pesados, pues esto es una cosa que hay que estudiar. Ocurre en todos los alimentos. Todos los alimentos que, que llegan a nuestra al supermercado, a nuestra humedad, pues eh tienen una cierta proporción de metales pesados, los metales pesados, a pesar de que suenan así a heavy metal, que sí, lo sí. Que es, realmente eh, o sea, esto todo depende de la concentración. De hecho son buenos y son necesarios para el desarrollo sí. de muchos procesos, pero si te pasa, son malos. Bueno, con los medicamentos pasa lo mismo, una cosa lo llamamos medicamento, Astero. a cierta dosis luego lo llamamos veneno. Sí. Pues eh, esas cosas claro que se tienen que estudiar en el ámbito de, de los insectos, pero esas están se están estudiando también. Habrá seguramente, eh, porque es mucha la presión que existe a nivel de la Unión Europea y, y hay muchos, cada vez hay más centros trabajando, empresas o proyectos empresariales relacionados con este, con este sector, con este nuevo sector, habrá algún cambio legislativo importante seguramente durante este año en el sentido de que, evidentemente, esto hay que regularlo. Sí, porque hablamos de, lo, de los problemas que tiene como, como empresa con un nivel de, legislativo, ¿no? Uh -huh. que lo que dice? crees que en breve sí que solucionará? En Europa, porque en otras partes del mundo no hay este problema. Uh -huh. Ahora mismo eh, hemos llegado, pero esto no, lamentablemente ocurre muchas veces en, en la Unión Europea. En agricultura ocurre todos los días. O sea, ahora mismo, con la ley en la mano, eh, si queremos alimentar una gallina con insectos, una gallina de producción industrial, o hacer un pienso con, con harina de insecto, con proteína derivada de insecto, eh, pues digamos que está esta situación ilegal, que la legalidad implica que generalmente los empresarios no se quieran implicar, porque luego van a saber cómo va a acabar esto y tal, pero tú puedes importar una gallina de otra parte del mundo que haya sido alimentado con insectos o con cualquier otra cosa, pero con insectos es una de las cosas por las que se alimentan y de hecho las gallinas crecen muy bien, ¿eh? llega a Europa y en Europa lo que se analiza y lo único que se puede analizar es, a ver, esa carne de gallina a ver eh, está sanitariamente correcta, su composición es adecuada, no tiene enfermedades, bum, bum, bum, bum, para acá. Es decir, que Europa puede acabar si se estrangula a sí misma eh, sí. importando productos, de, de otras zonas del mundo donde se utilicen las, la, los insectos pero pero aquí mismo no no podemos pero sí que eh, eres optimista en el sentido de que se cambiará muy optimista porque es que esto es impepinable de hecho estamos ya en el tiempo de descuento en Estados Unidos que curiosamente en esto ha empezado bastante más lento entre otras cosas porque Estados Unidos pues una parte muy importante de su alimentación y de su producción en ese sí misma aspecto Eh, son autosuficientes, es un sitio muy grande y la población eh, pues tiene sistemas eficaces de... Entonces, en principio, pues no es un, un problema de primera magnitud eh, y esto se desarrolló en Europa sobre, sobre todo, entre Europa y, y Asia, pero en Europa es donde se ha desarrollado más esta tecnología y sin embargo ahora conforme va avanzándose, en los últimos dos o tres años, en que cada, cada, cada año los avances son, son realmente rápidos, Eh, la legislación de Estados Unidos se está moviendo mucho más rápido y son, son mucho más eficaces que, que nosotros por ejemplo en alimentación animal en, en acuicultura se puede utilizar eh, con el tema de la fabricación de los piensos es parecido a lo que hay aquí en Europa pero Tú puedes dar la larva viva en los, en los lugares de acuicultura, pues puedes llenar los tanques de darles, dando larvas, etcétera Los peces crecen perfectamente, están felices, y eso aquí no se puede hacer. Sí. O no está regulado cómo hacerlo, allí sí que se puede hacer. Sí. Y una vez superado este este bache, digamos, legislativo, ¿pensas que sí que tendrá un, un mercado Un asegurado? mercado mundial. mundial. Estamos hablando de un mercado mundial. Realmente la empresa... No, BioFlightech se llama así Aunque somos todos de la, derivamos todos de la Universidad de Alicante Aunque ahora también tenemos incorporaciones De otras zonas de, de España eh, Pero en realidad eh, El nombre eh, En inglés es Porque Nuestra intención evidentemente es desarrollarlo Pues eh, ciertamente en, en España en particular Tiene algunas condiciones que son incluso mejores Que en otros lugares de, de, de Europa ¿Por? por el clima, ¿El clima? Eh, y también en el caso en el donde estamos, porque aquí se producen una gran cantidad de, por ejemplo, relacionada con agricultura y, y, y con ganadería, y una cantidad de subproductos, eh, bueno, toda la fruta y otros, se produce básicamente en el Mediterráneo. Claro. Y, y la, en, la, en la agricultura también somos una potencia eh, eh, a desarrollar. Sí. Y solo faltaba que además, desde el punto de vista tecnológico, también hay gente ahí que estamos aportando nuestro grano de arena con lo cual esa es nuestra idea, pero pero claro, eh, bueno, totalmente sincero. Eh, de 10 personas o de 10 instituciones que se interesan o que ven formas de colaborar o, o proyectos en caso no sé colaboración con ellos, etcétera, o empresas etcétera, nueve son de fuera de España. Ya. Yeah. Esa relación existe, por eso también el interés de estas de estas jornadas. Muy bien. Por, por por indicar que, que es posible de sí. desarrollarlo Muy bien, esperemos que haya llegado a, a, al público que lo haya entendido sí. aquí también hacemos un, un poco de labor en este programa personal claro. en fin, muchas gracias y que tenga mucha suerte con la empresa pues. y con tu labor científica también Muchas gracias però fins ací arriba el programa de la ciència de cada dia. Ha sigut un programa especial basat en dues entrevistes, com, com heu vist, un poc relacionades entre si, sí, però la veritat és que crec que els programes que vinguin seran un poc així perquè diferents, suposa que basades en entrevistes, perquè per altres raons faig alguna entrevista i ja que estic les aprofite i la poso ací en Gabilo Radio. Espere, com dic, que el programa us hagi aparegut interessant i si us agrada sobre la divulgació científica i si teniu interès, coltar la arte programa sobre ciencia que pasa un company de la universidad en la radio de la escuela politécnica de Alacant, canta que es dio ciencias paranormales y ya que vos ya que estén pasa un poco de, de propaganda este programa de ciencias paranormales son finalistas en los premios nacionales de podcast en la categoría de ciencia votan presentar y mira pues paréis que agradá este programa y en eh, eh, vos que finalistas os record que puede probarlo al canal de box de la Red de Politécnica en la web epsalacante.ibox.com. En fin, tills así la ciencia de cada día. Buen día, joven inesperada y tills la próxima.